hace tres años consecutivos que venimos con esto, con los preparativos cada vez mejorando, un poco mejor eh, la última fiesta nos fue re bien, eh, pudimos darle un lindo día a los chicos y 300 regalos pudimos llegar a repartir, así que bueno, apuntamos a eso y este domingo esperemos que nos lleva para también tener una fiesta espectacular ¿Dónde van a estar armando la, la fiesta? ¿En qué zona del barrio digo? La fiesta la hacemos siempre ahí en la entrada del barrio hipotecario, entrando por la Escuela Media 2, uh -huh. eh, ahí cortamos la calle y lo hacemos todo a lo largo de los 100 metros de la calle, que están las dos canchitas de fútbol y todo, ponemos escenario, todo para poder realizar la fiesta ahí. Uh -huh. Bien, y vos sabés que me decías recién desde la producción que eh, ya organizaron un evento hace poco en la Sociedad de Fomento San José para recaudar fondos de cara a este evento, ¿no? Exactamente, hicimos una una cena show con unas pizzas libres La cual nos fue nos fue muy bien y quedamos muy contentos Porque la gente quedó muy satisfecha y contenta, se fue a divertir Y sí, le hicimos la Sociedad Fomento San José Con la colaboración de muchísima gente Que después sí podría darle algunos agradecimientos eh, Hicimos eso para recaudar fondos para poder festejar el Día de Niña También como venimos haciendo años a años en el barrio, arreglar la plaza, poder levantar eh, un poco esas cosas y ayudar a la gente que más necesita más que nada. No. Uh -huh. Che, ¿cómo está conformado ese, el grupo? Digo, eh, ¿cuántos cuánto son los que se, se pusieron esto al hombro? ¿Y, ¿Y cómo surgió esta iniciativa? Y la iniciativa, esto de nosotros cuando éramos chicos en el barrio se hacían estas cosas, el papá de los chicos Puente sí eh, lo hacía, hacía lo, lo, la lloripañana, hacía lo, lo, lo, el fútbol y eso nos quedó, nos quedó eso mamamos nosotros y bueno, fuimos creciendo todos chicos ahí del barrio hipotecario, nacimos ahí y el que no nació se aferró a él y bueno, eh, fuimos creciendo y el barrio se fue quedando se fue quedando con, con lo que nadie hizo, con lo que nadie le dio importancia y bueno La iniciativa de todo fue ver nuestros hijos que no tenían una plaza donde jugar, no tenían un parque donde divertirse, y dijimos que no queríamos eso para ni nuestros hijos, ningún chico del barrio ni alrededores, porque no solamente para los chicos del hipotecario hipotecarios, sino que mucha gente pasa por ahí y toda la fiesta que hacemos está invitada por cañuela. Uh -huh. Así que... La iniciativa fue el empujón Fue ese de, de poder, poder Llevar a cabo la, una plaza Y ahí salió la iniciativa del día del línea La cena show Y bueno, van a salir un montón de cosas más también uh -huh. eh, Y esto arrancó hace eh, tres, tres años, años. Claro. Exactamente uh -huh. ¿Y cuántos son más o menos los, los que se, se Acomodaron para organizar esto? Y somos alrededor de 15, 20, se van sumando chicos de afuera, pero los que estamos ahí somos todos chicos del barrio hipotecario, que si me pongo a nombrar me voy a olvidar un montón y soy, somos un montón. Pero somos todos chicos de ahí del barrio hipotecario y este año se nos sumó mucha gente de afuera. Uh -huh. sí, eso la, la, Para nosotros la verdad que es un agradecimiento muy lindo. Muy, muy Gastón, ¿cómo va? Nicolás te saluda, ¿todo bien? Todo bien eh, Bueno, hablabas un poco recién de lo que va a ser el domingo, de un escenario ¿Qué, qué tienen previsto hacer? ¿Cómo es el, el cronograma si el tiempo acompaña? ¿A qué hora comienza? ¿Qué actividades van a hacer? Exactamente, bueno, como dijiste, si el tiempo acompaña, bueno, la esperamos a todo el mundo a partir de la una de la tarde eh, Primero y principal que va a haber comida para la chocolateada, para el mate, va a haber té, va a haber todo para los chicos Eh, galletitas, factura torta, todo lo que pueda disfrutar un chico para, para que pueda estar ahí en su día, va a haber actividades con, con todos los chicos y chicas que nos están ayudando pelotero eh, estamos eh, también con unas bandas musicales eh, va a haber un escenario con sonido la cual nos nos colaboró mucho el Instituto Cultural de Cañuela eh, después también va a haber en fútbol, pelota eh, va a haber un montón de actividades y bueno, y el fin de todo es llegar a, a a darle el regalito del día del niño para cada chico o sea que estamos hablando que va a arrancar allá por la una de la tarde para concluir eh, seis, seis y pico digamos con la caída del sol sí sí más o menos más o menos Pasó con ese horario tenemos. El año pasado dijimos el horario A las 9 de la noche estamos escuchando música ahí todavía <risa> Bueno, pero, pero también una cosa es Que terminen los festejos Y otra cosa es que después vos con los pibes Se tome una, cerve una cervecita fresca, relajado y, y también contento por la tarea realizada Digamos, eso es sí, otra cosa Sí, es el fin Que la verdad es que todos los chicos se vayan contentos Y también el propósito que nos pusimos este año eh, Es... Vamos a, a, a hacer feria americana, pero no por plata, sino a cambiar prendas de ropa uh -huh. eh, por alimentos no perecederos o juguetes en buen estado, uh -huh. eh, la cual lo vamos a hacer el mismo día ese, porque queremos ayudar de este niño mucho a la casita del niño, que hemos tenido un poco de contacto ahí, charlas, que hace falta muchas cosas. Uh -huh. ¿Y el, qué edad tenés vos? Yo tengo 24. 24, y el promedio más o menos es entre 22 y 26, ponele de edad. Eh, Eh, sí, entre sí, sí, exactamente. Uh -huh. eh, tenés que agradecerle a alguien, tenés que reconocer a alguien. Digo, porque me decían de producción recién que que che, me dice, Mirá que Gastón tiene algunos agradecimientos para hacer. Uh, tengo una lista muy larga. La verdad que primero y principal, bueno, se calcula que los chicos, a los chicos no los voy a nombrar, pero bueno, la verdad que, que, que estoy orgulloso de tener los amigos que tengo, la gente que nos rodea y la familia que se nos han sumado. Así que bueno, eso prim primordialmente. Y después bueno, para agradecer tenemos también mucho también a la Sociedad San José, que nos ayudó al Instituto Cultural Cañuela, Librería Arcoiris, Joaquina, Bercre, Dulce Dalma, eh, Zapatillas Zapatilla Cañela, Cacerito, distribuidora del sur, de José Vicilardo, Fabián Ibarra, las vergulerías del barrio, la vergulería de Mario Oliva, Sabores Cañuela, y así tengo sin nombrar no me puedo acordar mucho más que tengo también, pero bueno son sí, muchos muchos los que han colaborado, sí muchísimo, muchísimo y, y tenemos la puerta abierta para quien quiera colaborar necesitamos muchas cosas por dónde eh, se pueden comunicar a tu teléfono, alguna red social, alguna dirección de Facebook? Eh, en Facebook está la está el barrio hipotecario la cual ahí pueden eh, solicitar cualquier número de teléfono o el niño cualquiera, uh -huh. eh, ahí nos pueden contactar, eh, somos todos administradores de ese grupo, así que podemos estar, estamos pendientes al grupo más en esta fecha, a cualquier donación, eh, golosina, cosas para compartir, juguetes, ropa para hacer el trueque por los alimentos no perecederos para poder ayudar a la casita del niño y muchas cosas más también.